Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todos los niños, empezando por fue? Controlador, que es un niño todavía. Niño con mi bote. ¿Con mi bote? Se está escuchando como risitas y... Como que andan corriendo en charlas. <risa> me robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Me robaron mi cámara. Como que estaba en la pita de la boca. ¡Ja, ja, ja! Nolo Ah, no, muy triste Por ah. eso volaba a empezar sección de ecología con finlandeses ¿Ya llegó su marionez? ¿Qué pasó mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota aquí en él? Le compró dos caballos, su rancho, ¿a qué me diga? Soy no binario, pa Y Rafa Para evitar hey. el tipo de agresiones o asalto Sí, las, las agresiones son bien agresivas <risa> ¿A ti te estaba eh chocar tu cochecito con el cochicito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a llorar. El policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte el vendaje. ¡Ya se que salí! Esto es, cállate. ¡Ay! ¡Por! Francia 3 Argentina. Gama de penales acaba de acabar. Argentina campeón mundial. La pasé mal, la pasé re mal. Es Terrible, no hacía falta sufrir. Pero nos toca <risa> sufrir como siempre y pero bueno, a veces uno se disfruta más. Estamos acostumbrados a sufrir, pero no tanto. Yo creí que se me salía el corazón. El corazón. Sentía que se Apagabas, se entendías, se apagabas, se entendías. Sufrimos muchísimo ahí adentro todos los argentinos. Sí, nosotros hicimos para sufrir. No quedaba de otra que terminar y coronarnos de esta manera. Vamos, gritó Paolo. ¡Eh! Vamos a llorar otra vez. Vamos, vesti, vamos calor y vamos a atención. Vamos a hablar. de Mundiales me lo poné, me lo poné me lo poné, me lo poné me lo poné me lo poné Arias intentaría hablar con las mismas que alucinaron con las dogras de dolor y aunque no quise el regreso ¿cómo están todos? buenas noches aquí estamos celebrando desde Buenos Aires aquí el triunfo la selección argentina Que nos hemos llevado a la tercera copa a la casa Y bueno, estamos que no nos soportan ni nuestra madre eh, Este, y bueno, eh, a ver perro, no te vayas para arriba eh, ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos aquí a, a Calle de Podcast Ah, no somos argentinos, la verdad, no, no, no somos argentinos Sí, sí, pensé que sí Pero, eh, no hombre, este... Eh yo soy Rafa y el día de hoy eh pues no está el controlador porque ya sabemos que él está en sus negocios económicos eh, eh, y todo esto. Y y bueno, este el señorito Manolo está ocupado. ocupado. Está ocupado, está celebrando. Y entonces este hoy les trajimos aquí a a nuestra experta en fútbol. Experta en fútbol. Hoy tenemos aquí a una invitada al el programa. Ella es Adriana, Adriana Isabelle. Eh, hice que un momento eh, te presenté. ¿Cómo estás, ¿Cómo Adriana? Italiana, eh, sí. ¿Cómo estás, Adriana? Estoy muy bien. Qué bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? Este, muy estamos muy contentos. A ver, déjame ponerte unos aplausitos aquí para gracias. que Mira, hay eh, gente aplaudiendo eh la es eh, sí, eh si sí, quieres sí. lo puedes. La gente sí, te ama. Ay, muchísimas gracias. Eh, ¿cómo estás, Adriana? Hace mucho que ya habías estado en el programa? Pues Pero probablemente no, pues sí era yo, pero no era yo. Probablemente mucha gente no se no se acuerde de ti, pero ya ya habíamos tenido el gusto de tenerte aquí. Pero fue hace como Sí, sí, sí, muchos años, muchos años ¿no? Años. Sí, sí, sí, de hecho has estado varias veces en el programa, pero estoy muy contento de que estés aquí con Muchas nosotros. Muchas gracias. Me encanta que me hayas invitado justo para hablar de fútbol, o sea, así es. No, no Oye, ganamos. Ganamos, ganamos. hoy oh, nada más que pues escucha este Es hoy nada más el el, el, el escuchábamos ahí unos audios, ¿no? Era argentino, nacimos para sufrir. Eh, este y pues sí, estamos sufriendo ahí. Eh este boludo. Pasido derechita. Ahí tenemos ahí este público argentino y toda la cosa. Eh sí. sí. Sí, sí, este así es. Eh bueno, y eh la la verdad es que mira, vamos a cambiar un poquito porque estamos en Navidad. Ya, es Navidad, es, este es es es es época de pues de, de ya sabes de, de de de celebrar, de de ponche, de ponche, de que su piñata, que su piñata, mm. que su que su este de que qué vas a comer, que su colación, ah. que que el niño Jesús Con y que ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Has visto los videos de unos morenazos bailando esa no sé qué nacionalidad eh, tiene Ah, sí, claro, ¿no? y claro. Y bailan padrísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Este extranjeros, ¿no? Como sí, gringos. Sí, sí bailan, no sé cómo, una reggaetonera muy sabrosón. Pues bueno, bienvenidos a este este episodio especial de Cállate Podcast, episodio mundialista argentino, campeonísimo eh en eh, eh, eh, eh, eh, eh, sí. eh, navideño. Por supuesto. Eh, de Cállate Podcast. Muchas eh, gracias por invitarme. Gracias, gracias. Vamos a saludar a la gente que nos escuche, eh, que podemos contar por... Por supuesto. ...millones. Claro. Eh, ¿A los diez primeros, no? no? ¿O los tres? ¿Qué te parece los...? El uno, el los cero. Los dos primeros. Ah, muy primeros. bien, va. Este, mira, está nuestro amigo Ángel García Prudente. Él es prudente. Muy bien, eh, prudente. Que dice... Fíjate, ¿qué propio es? A ver, ¿qué la, dice? No solamente es prudente, es propio. Es ok, local. ok. Muy buenas noches. Muy buenas. Muy buenas. A él sí su mamá sí le enseñó a ser educado. Buenas noches, Ángel García. Eh, Nadia Danilia dice, "Buenas noches. ¿Cómo estás, Nadia?" Eh, buenas noches, bienvenida. También está Ángela Aguilar. ¿Cómo estás? Y ella nos dice, "Noches. Ángela Aguilar, Ángela Aguilar. La que canta la hija de de la hija de, de, de del, del potrillo Aguilar. Del potrillo, Aguilar. Ajá, sí. Creo que es del otro. Es del uno de esos potrillos. Este, ¿cómo estás, Ángela? Y mira, ya ya tienes este porra y todo, o sea, tienes este ¿Sí? admiradores, ya tienes público. Óscar ah, Wood nos dice, "Uf, qué invitada." Ay, ay. ay, ay. A ver, tranquilos, muchachos, tranquilos. Mientras no hablemos de política ni de historia porque si no me va a regañar por no decir no. los datos correctamente. Bueno, este, pero tranquilos, a ver, okay, este, okay. no se metan con la invitada. Este es un podcast feminista. Eh, pro pro vida. Este, a ver, vente. Adiva los favor. A ver. Que bueno, tranqui, a ver. A ver, tenemos una pequeña invitada que va a ser, vamos a darle una entrevista. Hola, ¿cómo cómo estás, amiguita? Estoy bien, porque ganó el Messi, boludo, no crecas. Te... Okay. Eh, ¿quieres mandar un saludo? A quien quieras, a tu abuelita, a Messi. tu a Messi, a tu perro, a tu gato. Si no mandan un saludo. Ah, a Diana, que an. Okay, bueno, gracias. Porque ahí está. ¿Estás escuchando por supuesto? <ríe> Eh, tenemos este bueno ese eh, hoy es episodio familiar como pueden ver este vamos a aplausitos ahí eh. se llama episodio del auxilio Sí hoy sí este, exactamente episodio No lo que pasa es que que, que que es ya es una costumbre aquí en Caías de Podcast que eh, año tras año uh -huh. eh tenemos un episodio navideño ah. Y yo dije oh Jesús mío Como este este fin de año no vamos a tener un episodio especial nada más porque nada más porque Manolo no, no se le dio la gana, nada más porque Controlador está amasando millones de dólares claro. en lugar de estar aquí con, con conmigo. Si uh -huh. no, no, no. Mi gusta estar alguien peludo como Controlador. Ajá. Un poquito amargado como Manolo. Exactamente. Eh y entonces aquí estamos a ah, Muchísimas Adriana. gracias, muchas gracias. Luis Alonso también nos está escuchando y dice saludos. ¿Cómo estás Luis Alonso? Hola Luis. Eh bienvenido. Este bueno, ya estamos escuchando ahí a los hinchas argentinos eh que por supuesto celebraron este gran triunfo claro. eh eh del Mundial de Qatar 2022. Eh la final fue Argentina Francia, digo, eso todo el mundo lo sabe, pero estoy solo documentando. Puedo hacer no, documentando. un comentario sobre sí, antes de que Me critiquen. Yo supe quién estaba jugando porque mis vecinos estaban gritando y me despertaron. Entonces tuve que prender la televisión para saber qué estaba sucediendo entonces. Sí, me di cuenta en los últimos 10 minutos del segundo tiempo que estaba jugando. Buen partido, eh? Buenísimo, superemocionante. Bueno, ¿no? Sí, bueno, o sea, la cima que fue muy temprano, a las 9 de la mañana de un domingo. Exacto. Eh, entonces, este, los que somos boleros de, así, o sea, pamboleros como claro. yo, pues este temprano estábamos ahí que que que consumatrac. Sí, claro, fuiste y por íbame, el desayuno y, sí, y todo. Íbamos a nadar y todo eso. Eh fuimos porque porque el menudito que que una chistorra argentina, ya sabes todo. Eh, no te puedo escuchar, niña del público, porque traigo mis audífonos, entonces nada más veo que mueves esto. Es que dijo poquito. que salió a tu lado FIFA. Sí, anda. El ándale. que sale cada 4 años. Exactamente, me sale mi lado tipo cada 4 años. ¿Pues de eh, hecho, ¿tú en casa tenías este porristas al de equipo contrario o no? Unas francecitas. Ah, sí, tenía tía este unas niñas parisinas que vinieron a avistarme. Este, pero estuvo bueno el, el partido, estuvo estuvo emocionante. Eh y bueno, está bien, ya ya todos sabemos qué qué pasó. Este, nada más que hubo muchas eh ¿cómo se dice esto? manos. Muchas manos, sí, muchas manos, muchos pies, eso sí. Pero hubo como como que ya ves que cuando estaban celebrando el portero de de Argentina, el Chivo, el Chivu, el Dibu, el Dibu oh, no. ganó este acá de portero del Pues no sé, les dan un, un premio especial al mejor portero, creo, del del del campeonato, ¿no? Del del mundial. Eh y y si ¿sí vieron esa foto, tú tapate los oídos. Sí, sí la vi. O <ríe> sea, pues claro que la vi. <ríe> okay, esa esa foto donde le entregan un trofeo con la con, con la fo, con la forma de unos guantes de portero. Ah. ¿No viste la foto? Sí, no, me estoy buscando en este momento. Ah, busca Dibú. Ah, sí, no le veo. Había... ¿Eso es real? Sí. O sea, le dan el trofeo y entonces, pues, digo, normalmente si ganas un trofeo, un premio o algo, pues, levantas las manos en, en, en, en, pues, este, pues, para... Eh, ¿Y el rey Mago que está atrás de él? ¿Sí estaba ahí? <risa> atrás de él está este, este, Melchor, Gaspar o Saltazar, ¿Saltazar? Saltazar. Saltazar. Saltazar para no eh, ser... Viendo, ¿no? Pero se pone el trofeo en, en, en su parte pélvica, vamos a llamarle, eh, en, en un claro, eh eh el... no en un claro una clara muestra de de de pues este de un, de un signo de no pues cuenta. de pues así, pues de ganamos, ¿no? De nosotros ganamos. Y aparte las caras. Ajá. Es el tipo que hacía unas caras así super raras cada vez que deparaba un penal. Eh creo que sí, sí es que sí tiene como una cara muy chistosa. Usted está con una cara así de Eso sea, parece un escuncle como de 15 años ahí haciendo una tontería no, en eso. en el en la final de la prepa 8 o sea, Entonces este y bueno, la gente estaba muy ofendida, qué qué falta de respeto. Eh, la gente estaba muy muy muy, muy enojada con los argentinos porque qué qué que que que no se les quita lo, que muy campeones pero que no se les quita a los nacos. Eh, hay varios videos donde estaban los argentinos celebrando y diciendo, "Ah, no, pero nos chupa la peja y eh, doy." Entonces, Twitter era ahora resulta todo el mundo estaba ofendidísimo. Era era, o sea, sí, esos argentinos no saben ganar ni no nada más. Eh, ¿no viste nada de esto? Y eh, no, es que, o sea, sí, por supuesto, yo hice un análisis este, no, es que, que bueno, okay. es que a mí me gusta el béisbol. A mí no me gusta. El ah, ah. Eh, es que es el deporte aquí es, Ay, eh ahí no, Pablo. no me que me gustó Ese, desde. Sí, es antes. un buen deporte. Ahí eh donde macaneamos ahí. Este, oye, eh No, o sea, vi algunas cosas y sí había visto esto, pero pensé que era un meme. Uh -huh. Y sí vi que el tipo hace caras raras, pero la verdad es que mientras fue la premiación yo estaba lavando trastes o algo una cosa así. Ajá. O sea, no puse atención. Es este... aparte de que tardó muchísimo, ¿no? en empezar la premiación. Ah, sí, pues es que en lo que ponen todo el stand y los coquitos y prenden los cuetes y todo Ajá. eso, si sí están como media hora. Y así como que digas, "Ay, que los argentinos taco de ojo." No. Sí, los franceses un poquito más sí. Bueno, a ver tú nos podrías dar esa, esa no. ese ese no, okay, entonces Sí, no. sí, sí, sí, dime. O sea, iba a decirte que puedes darnos ese esa perspectiva eh más femenina, más este, ¿por qué no tengo internet? ¿Tienes internet? Ah, no, se nos fue. Ah, qué lindo. Ajá. Ya se desconectó. Bueno, eh a ver, aquí pausa en el podcast, ahorita mmm... Ahora continuamos, ¿eh? Eh, perdón, ya estamos de regreso. Tuvimos hoy un pequeño, sí, este, digamos un problemía técnico, pero ya estamos de regreso. Eh, entonces estamos en el asunto de de las piernas de los futbolistas. Eh, ah, de los futbolistas, sí. Ibas a decir algo, ¿no? Este, quienes eran así como la los más este acá. No puedes, es algo que no puedes decir, me gusta. No, no es que más eso. bien no tengo idea de cómo no se idea, llama. ¿vale? Digamos que los que Tenían ocho chamorotes, ah, sí. Ah, sí. Ay, a mí todavía me encanta. Pero que sí? sí, es que hay, había uno que estaba así como con su barbita, se te muy hermoso, de unas piernotas. Este Ya, ¿ya me escuchan? Ah, Qué entonces. bueno que no se escuchó como estaba cómo estaba deleitando. Pero no no es este, no es Sí, sí, sí, por eso malo no Malo es... eso creer ¿Que, que estén tan piernones? No, no, sí, no, no, tal no, no, vez no, no. sí porque a lo mejor luego les duelen mucho sus chamorritos. No, no, no. <risa> es como si nosotros viéramos un torneo de femenino claro. o algo de básquet o de voleibol playero y es y lo único que por lo que lo viéramos es por estar viendo a las muchachas sus piernas o Es que yo lo vi porque estaba esperando que hubiera más actividades en el día, entonces no me quedo de otra. Ajá. Ah, okay. Disculpame. No, te digo que invitaste a la persona Sí, no, no, uh. no. Bueno, uh. ya ya vamos a terminar nada más nada más este eh entre las múltiples eh ¿cómo se dice? cuando algo es muy algo causa polémica, uh -huh. entre las múltiples polémicas, te uh -huh. digo. Hay, uh -huh. hay un tal Federico Zapata que es, es era un músico de los Caligari, Caligaris Caligaris ¿Quiénes son los Calligaris? Ah, um, de son un grupo de como tipo ska o algo así, ¿no? Eh, sí, creo que sí. A ver, vamos a ver. Ajá. Un... Eh, tu teléfono está poniendo está metiendo algo de el mósal. El teléfono. Pues cómprate otro. Eh... Pero... Mira, es hard rock. Espera, dime si es uno como más como ska. No, es hard rock. Okay, creo que hizo este Pues se puso a pelear ahí con unos fans, este, con unos mexicanos en el Twitter. Y hijo, dejen de llorar, prueben con el fútbol americano, el béisbol. Ahí está cultura. Es? Los mejores futbolistas que tienen allá en México son extranjeros. Eh Eh y lo dice, ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar. Eh je, je. Y bueno, pues se ofendieron los nos ofendimos. Nos ofendimos muchísimo. Ajá, mucho, mucho nos ofendimos. Ajá. Entonces, este resulta que luego sacaron un un comunicado los Caliglar Calillaris, estos Sí, sí. Pues diciendo que despidieron al señor este por por decir esto, que nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice, que no sé qué, y entonces ya no no, no más trabajo con nosotros, no más labora, labura con nosotros. Pero... Por decir que tenemos el culo roto y que no somos buenos para el fútbol Pues es cierto, no somos buenos para el fútbol o sea, Al partido al número 2 uh -huh. quedaron fuera, ¿no? Eh, pues, eh, más o menos, sí, o sea, cuando nos ganó Argentina 2-1 Exactamente 2-0, perdón O sea, es la primera vez en no sé cuántos años Desde los 70 me parece que no habían quedado fuera, ¿no? Después de un segundo partido, o sea, siempre llegaban al cuarto Ajá. Y esta vez, o sea... Sí, no, no, ¿no? pasamos a la, a la segunda ronda, nos quedamos en la primera. Bueno, a las de nuestra selección. Está un poco chist... está raro, ¿no? O sea, desde que Chicharito lloró porque le lo invitaron a jugar a algo en streaming y así. Y le emocionó más eso que... Ah. la posibilidad pues de ir al mundial como que ya desde ahí. Bueno, es que no lo quisieron, no pues ya lo quieren llevar pero porque metieron una chacha. Ah, que metieron una chacha, una chacha, una chacha. No sé si ya bueno, ¿qué buenas hace para México y pues la verdad es que sí, o sea, México es un es este nuestro fútbol, perdón, es muy chafa. O sea, pero esto que es algo similar a lo que sucedió con el Canelo, ¿no? Que quería linchar así como que que salió porque estaban pisando la sí. de su imperio. Y que te va a romper tu madre Messi. Te va a romper tu madre Messi ¿Por porque porque no se vale, huevón. No se vale. Abu. Por por está pateando nuestra playera. Ah, bueno, sabes, no es no, una no, no, no. O sea, no me milles. No. Eh, el caso es que bueno, ahora resulta que los mexicanos nos ofendemos tanto porque los argentinos son no son este, ¿cómo se llama? <risa> por tener la cola rota. Ajá. ¿Será una expresión? Sí, sí, sí, sí, sí. Es es es una expresión argentina, <risa> hombre es como pues no sé qué significa romperla con la cola, pero algo así como regarte como no sé eh, a ver a ver a todos nuestros amigos fifas que nos escuchen que deben ser eh, eh, múltiples van a los estadios les gritan puto al el equipo contrario Eh, se agarran a golpes, este, ofenden al, al contrincante y... Ah, ¡Ay, Argentina nos ofendió! ¡Nos dijo que tenemos la cola rota! O sea, ay, por favor, dejen de ser unos chillones y acepten que México es chafa y Argentina es superior y se merecía ganar, creo. Bueno, ya es todo lo de fútbol. Sí, jugaron muy bien. Sí, sí, sí, la verdad sí, sí, sí, jugaron bien. Eh, eso sí, son chillones y se dejan caer al primer contacto. Sí, sí pero pero la verdad cuerno de el América. Ay, ah, ahorita. Shh, sh, no, no, te, te quieres echar encima. Este. ¿Sabes por qué me gusta el béis? ¿Sabes qué es lo peor que ocurre ahí? Que gritar. Chiqui tiburón, no la digo mal. Sí, esa es nuestra porra. ¿En serio? Sí, lo más agresivo es cuando a alguien se le ocurre pedir matrimonio. Ah, oh. y la y la chava acepta, entonces todos empiezan a gritar, qué pendejo. Qué empejeo y salen en la pantalla. En serio. Eso sí. Oh, eso está bueno. Mira, Oye, perdón, usted ¿qué significa romper? Es que dice romper el orto, pero no es lo Sí, no, romper sí, la cosa. Sí, sí, porque eh, sí, el orto. Sodomizar a alguien. Ah, okay, entonces. Vencer a alguien sí, o perjudicar a alguien. Es como los humillamos, los. Sí, sí. Que todos jodimos. No pues es que sí es cierto. Ya vi, la verdad yo no quería que ganaran. Pero sí Fui a la cantina a ver el segundo partido. Ajá. Y estaba lleno de extranjeros y todos los extranjeros iban con México. ¿Ah sí? Claro. Y pues, ¿no? Perdieron, estuvo feo. ¿eh? ¿Estuvo triste? Yo yo fíjate yo andaba en la en la Riviera Maya de unos cuerpos. Sí se eh. te nota el bronceado, Gracias, ¿eh? Sobre. Y y hay un montón de argentinos allá. Entonces este, uh -huh. sí, sí eh, eh estaban ahí muy contentos ahí ahí ahí. Casi todos los meseros son argentinos. Ah, pues igual que en la Condesa en Ciudad de México. Ajá. Y luego va, estás en la playa ahí tú en tu ama, en tu hamaca, bien a gusto viendo el mar que, que es como una alberca azul claro, infinita. Claro. Claro. O sea, dos que no coche, se pueda. Si sí, sí, deja el podcast, eh, yo digo sí. Obvio, obvio, eh con las donaciones que nos, sí, nos dan sí, nuestros Sí, sí, a escucha. ver cuánto hasta dónde llego yo después de este programa. Sí, sí, sí. Por lo menos Este, no la sé. La presa de Loquillo. ¿no? Entonces, tú estás tú en tu, en tu playa, comiendo tu coco, así a gusto, tranquilo, viendo a la mucha. Digo, viendo junto a tu muchacha. Junto a tu muchacha. Ajá. Y y de eso ves a un paletero, ¿no? Ahí con su carrito y, una paleta, paleta de paleta de hielo. Eh, no gracias. <risa> Luego pasa otro de Greñu de ahí, una escadenita ahí, tenemos caenita, tenemos caenita. <risa> Y así un montón de argentinos veniendo tecos ahí, empanadas, empanada argentina. <risa> es chistoso. O sea, porque está uno acostumbrado sí, a ir a, sí. a unas playas más. De nuevo la banana. Sí, de nuevo la banana. Se sube a la a la banana. Pero ya hablaste como con acento argentino. Ah, bueno, que ya ya se me aclararon todos los, es que ya todos somos argentinos hasta lo de la costa. Todos. Bueno, ya hablamos mucho de fútbol, ¿no? Sí, pues es que es nuestro tema. Díganos si nos si los aburrimos. Hombre, todo bajo control. Y bueno, eh eso fue todo, eso fue todo por el Mundial. Espera, ¿tienes algún comentario respecto a toda la polémica que causó el hecho de que se realizó en Qatar? O sea, hablando en cuestión social y la diferencia pues de libertad, por así decirlo, de derechos, <susurra> pues demasiado. No, no, pues es que yo creo que a nadie le agradó la idea de que de que fuera a encatar, ¿no? O sea, ¿subiste de los reporteros, del reportero que al parecer fue asesinado porque llevó una bandera este de los de arcoíris? Porque su hermano es gay y entonces él llevaba la bandera y en el aeropuerto lo detuvieron, pero lo dejaron seguir porque estaba iba a trabajar pues en dándolas noticias del mundial y todo eso y y estuvo recibiendo amenazas durante todo el tiempo que estuvo ahí. Sí. Y después dijeron que había muerto por alguna, ¿Alguna? infección, algo respiratorio, Ajá. pero en ah, realidad vale. parece que lo lo mataron. Órale, este, sí, pues es que eso es lo malo, ¿no? O sea, ya pero pero es que, a ver, ya sabían a lo que iban. Uh -huh. Entonces yo ahí lo que digo es ah. Ya, o sea, si eres gay o eres pro LGBT o lo que sea, ¿para a qué ibas? A, o sea, no había, o sea, sí, yo no había ido. O vas con tu amante, para qué vas con tu amante. Ajá, este, pues sí. Este, yo por eso no quise ir, la verdad. Claro. Para no enseñar las pechugas no, al no. final del partido. Sí, quedó una con los argentinos que, ah, pues muy pechudos, un chicharrón. ¿Se puede ¿No decir nada? No lograron salir. Lograron salir. Sí. Ah, bueno, bendito el Señor. Sí, por supuesto. No, pero sí, sí, o sea, obviamente, pues o sea, esos, o sea, pues todos esos países árabes pues no hay libertades, no, o sea, matan a los o por lo menos meten al bote a los gays, a las mujeres, pues obviamente son Raro. Si aquí somos machistas, allá pues allá nos este nos dan clases de machismo. Sí, ¿no? sí. Y obviamente pues este Todo el mundo sabía que esta postulación, o bueno, que, que el hecho de que le dieran el Mundial a Qatar, pues había incluido algunos billetillos poquitos, de por medio. Poquitos, poquitos. Entonces todo estaba muy mal desde el principio, de hecho yo no tenía ganas de ver el Mundial, creo que mucha gente estaba como muy, muy desilusionada pues por eso, sí. ¿no? Pues sí, sí, sí. Al final de cuentas el fútbol sí estuvo chido y parece que salió pues, todo bien, menos pues para sí. él. Sí, sí, hubo algunos casos en los Ajá. que no salieron bien librados. Pero aún así no es como que, "Ay, ah, ya, todos queremos ir a catar porque mm, se ve no, que es". No, yo no, un lugar no tengo eso. dinero para llegar a este. Ah, bueno, yo tampoco. Digo, perdón, si no nos enmuelto por aquello de que no me pueden meter al bote, pero. Pues, y por cierto, para el para el Mundial de 2030 se va, pues se está postulando Arabia Saudita ahora, entre otros eh, países así raros. Entonces, es muy probable que vaya a ser Arabia Saudita en 2030. Ya ahora cuando sea acá en México vas a ir a algún partido? Pues sí, si es aquí en el estadio de aquí de León, con la sí. en la Deportiva, pues a ver sí, por si. No, pues no sé, porque va a estar raro, ¿no? Pues sí. Porque va unos está muy dividido. Unos partidos se me hace que los más chafillas van a ser aquí en México, luego unos más o menos en Canadá y los más chidos en Estados Unidos. Ah, no lo había pensado, tienes pues, razón. Pero pues qué, o sea, cómo, o sea, va a estar raro, ¿no? Pues sí. Yo siento. Como que va a estar muy eh, Pues es que está muy disperso. Ándale, muy disperso. O sea, no vamos a lograr vivir así como la fiesta. Ándale, la la fiesta sí es mundialista. mundialista. Exacto. Exacto. Bueno, tenemos un rato para no sé. Por si quieres ensillar las pechugas, puedes operarte, tienes un rato para orrar. Tengo 4 años. Exacto. Te verías bien. Muchas gracias. Ya en ese en ese momento puedo ir sacando mis eh OnlyFans y todo ese asunto. Uh -huh. Bueno, yo ya no iba a hablar de fútbol y tú fuiste la que Ay, salió. Bueno, porque era un tema importante. El... O sea, tú queriendo que hable de las piernas de los futbolistas cuando hay algo más importante. Este... Oye, ya nadie nos escribió. No sean así, lléganos algo bonito. Estamos en... Les aburrí, ¿ya ves? ¿Por qué más nos invitamos? Sí, hombre. El... Bueno, en otras notas... Déjame lo que tengo acá. ¡Ah! Eso está... A ver, déjame lo que tengo. Doop-doop-doop-doop-doop-doop-doop, doo-doop-doop doop, doop, doop, doop, doop. se los muere el nene consentido, sí, no manches. Hombre, estiró la pata eh, de palo. Sí, este eh se murió el gobernador de, de Puebla, el político tan querido Miguel Barbosa. Este finísima persona, finísima persona, por supuesto gran exponente de la 4T, uh -huh. eh gente del pueblo. Claro. Gente del pueblo. Sí, Hay sí, que recordar sí. que el el el gobernador Eh Barbosa fue el que dijo que el, el COVID era una enfermedad de ricos. Claro. Eh, de ricos supuesto. Y lo dijo, no, eso se quita con un caldo de guajolote. Eh unas unas declaraciones eh, muy acertadas. Es ¿no? tu wow. Qué qué hombre tan brillante. Claro, Quisiera claro. ser poblano. ¿Cómo no? <risa> Jesús, cómo no fui poblano. Quisiera caerme en un tope. Para ah, poder sí. ser dignos <risa> ¿Habrá gente de Puebla que nos escucha? Yo creo que no, pero bueno no, no. Eh, Oye, y luego salieron todos los memes Ajá Y, ay, que no es cosa Este Y ya ves que hace, bueno, antes de que Barbosa fuera gobernador El gobernador fue este señor, eh Ah, y Moreno Valle Ajá y luego su esposa, luego este gobernadora. Ay, los que murieron no, en un cayeron, accidente, se cayeron del sí. helicóptero. Que dijo que se murieron por que Dios los castigó. ¿no? Que Dios los castigó, dijo el señor Barbosa. Entonces pues ¿cierto? bueno, ya te imaginarás todos los memes de que cuando llega Barbosa al cielo así de sorpresa perra, a que nunca creíste volver a verme. Pues sí pero eso es cierto. Sí, allá se encontraron, ¿eh? Este Sí, pues Pero bueno. Pero en el cielo no creo. Ah, no, no. ¿Dije el cielo? No sé. No, quise decir el, el, el lo propuesto. <risa> oye, oye, qué bonita canción. ¿Te acuerdas es Reina? Es... ¿De no. cuál? ¿Cómo se de Navidad? Sí, sí, me ¿Eh? A ver, adivina quién canta en esta canción. Eran muchos artistas, ¿no? Claro. Eran de Televisa. Sí, exactamente. Sí, claro. Pues estaban todos, creo que hasta Chabelo. Y eh, no. <risa> sí, está Yuri. Claro. Tatiana. Lucerito. Isares. Eh Demis de Calaf, es Daniela Real. Romo, Real. Pandora. Okay. Y luego unos que quien soy Ariana. No sé. ¿Ariana Grande? No. Ah, si sí nos está escuchando, saludos por la vez. Eh veces. Pero esta era como fuimos famosa en los 80s. Sí, pues no sé si me ayuda muy chica pero pero sí eh, lo recuerdo. Seman. Eh, no sé cómo no. voy. Necesito encontrar alguna imagen en donde pueda verla. Eh. Eh. Eh. Es un eh. álbum que se llama Eterna Navidad de 1986. Qué padre. Es más vamos a ponerlo. No, ya pues me gustó. Es, es que, ¿sabes qué? Que a mí sí me Si sí me recuerda es estas canciones si sí me recuerdan mis navidades infantiles, si sí me recuerdan Ajá. mi infancia. A mí no me recuerda tanto si es que ponen los 80, ¿sabes? Mi Si No lo sé, amigo. Eh, sí, sino sí que para mucho. Eh, oye. Eh, uh, vamos a atrevir, no, no, todavía no, todavía no existen ese tipo. Los timbiriches, no, me parece que estaban muy chicos. Sí, estaban chiquillos. Eh, pues no sé, mira, dice hecha de ver el Mijares. Hay un tal Hernaldo Zúñiga. No, ay, ay, ay. Mira. Ah, esta está tierna, mira, a ver. ¿Qué hora sale en el programa este de de MasterChef? Master ¿no? Las 8, claro. Visto? Pues todo hoy. Este último sí lo vi, que salían varios que me caían bien. ¿Quién quién se cayó bien? Mmm, ¿no? Pepe o este Ricardo. De Pepe y Teo ¿No? No, no ah, es, un, es el comediante, sí, ¿no? Es un amigue Ajá De sí, la sí, comunidad sí. De LGBT ah, Sí, sí, sí Sí, es muy, es muy chistoso ese cuate Pero no sé qué es eso de Pepe y Toño ¿Qué dices? Pepe y Teo ¿Qué es? Es un podcast De dos chavos homosexuales Que empezaron hace como 10 años Y hablaban de cosas así como Muy gays Al principio como Ajá. muy Se alocaban un montón Y agarraron unas fiestotas Pero pues así Hacen podcast donde hablan de... No sé, por ejemplo, un día sacan algo de los temas de la semana, Onda Farándula y cosas así. Ok. Y luego hacen videos grabando mientras cocina. Son muy graciosos, sobre todo él es muy gracioso. Ah, sí. Él, él era el que me calla bien de ese programa. Todos los demás me, me callan bien. El Mauricio Mancera también me calla bien. Bueno, sí, sí. Es, es, es, es chistoso. Es medio enfadoso, pero es chistoso. Pero bueno, eh, de Barbosa a... Pues... Va a ser chef. Llegamos, <risa> sí estuvo padre, bueno, ¿no? <risa> buen salto cuántico ahí. Oye, ¿vamos a un corte musical si te parece? Sí me parece. Y este eh digo, este siempre que ponemos este en orden okay. y le damos un pequeño descanso a los oídos de nuestros queridos. Claro. Están súper emocionados escuchando. A ver, te, te te voy a dar varias opciones. Ajá. Uh -huh. Porque no algo que no que es que fui a un a un festivalillo Yo ya a mis 43 años, un anciano que prometió nunca más volver a ir a ningún festival, ni concierto de rock ni nada. Ajá. Y en este festival escuché a Siddhartha, que qué hueva fue un pero qué fue Siddhartha? A mí me gustan tenudos. Es que sí, nada más tiene como dos Vimos a um, Porter, eh. pero ya sin Juan Son. Qué raro. Eh sí, bueno, ya hace mucho que Juan Son se ha salido Porter y entonces ahora tienen un vocalista que canta exactamente igual, pero también da una hueva. Sí. Es así como como no sé, como tu tía este que sale a darle, que sale a darle dulce a los niños así pero en Pero el... como tu tía drogada, ¿no? Porque Porter está como muy ¿Sí? para abajo es como tu tía que se aprendió las canciones de porte okay, okay. y las canta así mientras Sin alma. está sí, sí es raro eh vimos al a um, Marea Advertencia, Marea Advertencia que Ay. es una rapera este acá oaxaqueña, creo, que canta de pronto tienen Ah, sí, sí ese sí de plano no tengo idea. Okay. Uh, vimos a Vetusta Morla, que es una banda española que la verdad qué chido concierto, debo decirlo, está muy bueno. Es a los que íbamos a ver. Eh y luego vimos a um, una chava que se llama Pagua es chalo no, Pagua. No. Y Alisto Mexicano del Sonido también los vimos. Ah, Estos son muy buenos. Podemos escuchar a Pagua o a Alisto Mexicano del Sonido para escuchar algo en inglés, eh, algo en español, perdón. Una Pagua. Pagua, aquí escuchar sí. Pagua. Sí, sí. Es chalo. La señorita quiere escuchar Pagua. Eh, aquí Si quieres, escuchamos Cantar a los... Con tal de no escuchar a Mijares mi cantando Oye, al oído, pasa? por favor. Oye, ¿qué te pasa? Es más, este es el corte musical. Los dejamos. No lo hagan. No. Váyanse. Borran. Aparte me encanta el, el, como la emoción con la que canta la canción. Ver, yo, yo lo fui a ver en un concertazo. <risa> Ajá. Con... Emanuel. Emanuel. Hombre, desde cómo estaba vestido, así como de esos cirqueros. ¿Te acuerdas como los que presentaban el circo con su traje así de lentejo? Como estrómboli. Ándale, algo acordes? así. Ajá. Su traje así de lentejo, en las rojas de brillantina Ajá. y un sombrero. Muy, muy padre. Mira. Por favor, quítalo. Por favor. ¿Qué es sí, sí, eso? El espíritu de Coreño se habla a través de miquita esa porquería, por favor. Es que hoy nada. ¡Ay, Dios! Llegó que lo sepan los mendero. Vamos a escuchar esto que se llama la cura de pawa. Se escribe P A W H I G X. Vamos a decirlos. P A W H U -A. P A C U A. Es pawa. Y ya rezamos aquí acá de posca. Ahí hasta el perrito se emociona. Eh, ya regresamos, bye. Wow, wow, wow, wow. hallate dendendendendend uuaa <risa> a uua e a roda a roda a roda a roda a a a miau miau miau Cállate Podcast, no es que seamos tarados, es que somos imbéciles. ¿Dónde? ¿Dónde? ver la canción en en la edición, así que no no Por escuchamos una canción muy padre de Pagua, este, que da muy buen show además en en en vivo. Este eh cambiamos aquí de locutora. Tenemos a Adriana, pero a ver, este se volvió chiquita. Se volvió chiquita. Eh, ¿cómo estás? Eh ¿Cómo cómo podemos referirnos a ti o cómo podemos llamarte el día de hoy? Me pueden llamar Julisa. Julisa, oye Julisa. Oye Julisa, eh yulisa? háblanos de ¿De qué hablan los niños en estos tiempos? Porque no tengo la menor idea. Pues no pues el mundial, pero lo vemos. Ya hablamos del mundial, pero no sé si es un dato interesante, ¿no? De otro. ¡Ah! Ya, no, sí. Estamos no, no le gritas a, a la gente en sus, <ríe> en sus orejitas. <ríe> que eh hay gente que dice, "Ay, no, ya se acabó el mundial." Uy, no me graves. Ay no, no seas mentirosa Bueno Y el Pero Hay otro mundial Es el Mundial femeni, femenino Perdón, me traba Me lengua la traba De Dos mil veinti... Sí, de dos mil veintitrés Que Va a ser el No sé Va a ser el no sé pero, Ajá Pero A ver, deja de ver serán de 4 años. Ah. Van a ser 2023, uh -huh. bueno, Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda. La Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023. Será la novena edición de este pues la Copa Mundial Femenina Tío. ¿Y tú a quién le vas? Eh, yo por ocho, pues es de Argentina. Ay, no, pues Oye, ahí no está Mesía, ¿eh? Eh, tú, tú eres niña FIFA? ¿Hay hay niñas FIFA? O los FIFA. Tu mejor amiga asumir? es FIFA. ¿Tu mejor amiga es FIFA? Sí. Wow. ¿Y eso es bueno o es malo? Y pues es que eh para mí no es bueno ni malo porque solo conoce como cinco. Pero igual es bien FIFA Ok, bueno Mi lado estoy... FIFA sale cada cuatro años Entonces, pues ahorita yo no soy FIFA Ok Vamos a okay. la final Este, bueno, ya, a ver, eh, a ver ¿Ya eh, me escuchan? Ah, ahí está, ahí está ah, también caray. Adriana ¿Cómo? Ahí estamos, bueno, este, nada más que tú no escuchas, ¿verdad? Nada de... No, pero está bien Familia y Penelie Te estás perdiendo Blanca Navidad de Daniela Romo <ríe> Híjole, qué, qué mal Es hermoso este, Ay, no, papá Ya, qué canción es. No, pues es Navidad, niñas. No, bueno, eh, no es tu papá, acuérdate que dico, es una invitación. Ah, sí, claro, cómo no. De linda. <risa> <risa> no me espantes a las, la mascota. La mascota es un pingüino con pelo azul, parece Kuno. <risa> okay, perfecto. Oye, Julia, digo, ¿cómo te llamas? Julisa. Julisa, discúlpame, Julisa. Eh, ¿tienes algún otro tema importante? Que no tenga que ver con fútbol, que tengas ganas de comentar La verdad nosotros. no O sea, Mira. algo referente a música coreana, algo que tenga que ver con videojuegos, a videojuegos. Espera, hazme ver eh, ¿Eres niña rata? ¡No! Okay, es... ¿Qué es eso de niña rata? ¿Qué es eso de niña rata? Eh, pues, según mi papá, ser un niño rata es ser un niño que juega videojuegos. Y lo que él no sabe es que él cuando tenía mi edad fue más rata que yo, porque yo solo jugué un videojuego, pero este que sí fue muy. Bueno, okay. Ya saben. Ah, gracias. ¿Tipo ¿Sí eres el Dibunaiz? <risa> <risa> bueno, oye, eh ¿quieres mandar un saludo a, al público de no. Cállate Podcast? ¿Qué se siente estar en un podcast eh famoso? <risa> Ay, sí, claro millones de vistas, Ajá. me voy a hacer famosa rica. Oye, sí. ¿es verdad que ¿Toda? tú antes eras famosa? No. Que tú tenías un ¿verdad? No puedes estar contestando sí, no a la todo la... porque sí. Sí. sí, no, oye, entonces es que si de por si sí ya daba yo flojera, nos van a dejar de escuchar. Oye, este ahí, ahí les va este eh una nota, es una nota muy triste. Una nota triste. Eh este eh no no es de Pinocho pero mira mira ahí te va Ticketmaster, güey. Directamente no son revendedores. ¿Qué triste? No nada, no fueron boletos liberados después, no. Somos los primeros de la fila, no se pueden clonar o pueden estar alguien adentro porque éramos los primeros, nos quedamos a dormir. Entonces, es injusto y no nos dan una solución, solo dicen que mandemos un mensaje a Ticketmaster. El Ticketmaster ni siquiera está saturado, no abre la página. No es nada, nada. Hay más de 50 personas, no les miento, con el boleto clonado que rompieron el boleto en la parte que escanean. Eh mejor no, tú no pasas y me sacaron de la fila, dije, "Vamos a taquilla." Una ¿Dónde dónde lo ¿No no. dónde lo compraste? En preventa Priority con la tarjeta Citibanamex desde febrero. ¿Cuándo gastaste? Eh, 9,000 más o menos lo de la preventa. ¿Está aquí. Ticketmaster a resolver porque está más de yo qué sé, 200 personas esperan, no, qué más por qué ya personas? nos tiraron los boletos, nos cortaron la parte de abajo, no nos están dejando los pasar. Los, los, los, estamos en la sección de de las ¿qué? Taquilla. Taquilla 1. Nosotros estamos esperando. Entonces, okay. Todo esto es una tranza de Ticketmaster porque no nos están dejando pasar, están rompiendo boletos, están vendiendo nuestros boletos. Pues están los sonando. están clonando. Sí, que graben cualquier cosa. Oh, oh, Ay, Titi me preguntó si tengo muchas novias. ¿Tengo muchas novias? Hoy tengo a una, mañana a otra, tengo uno, no hay bot. Titi me preguntó. Pero ahí estamos escuchando si a novia. múltiples fans. Muchas novias. Bad Bunny este eh genio de la música clásica contemporánea claro. que fueron al concierto de de este en el Estadio Azteca Así sí he ¿No? escuchado sí, sobre es. este asunto ¿no? Sí sí este le llaman el nuevo Mozart ese nuevo Mozart no no no es que nos es que le llamemos es el nuevo sí, es el nuevo sí. Víctor justo lo que les iba a preguntar que si hablan de este tema Sí no eh tú eh, tú que tan fan eres a ver tú como de juventud bajo, ¿no? eh de bajo, ¿no? ajá La verdad es que no soy para nada fan. Ajá. No me gustan esas canciones. Bueno, tal vez sí. Ah. Tienen buen ritmo, pero no me gustan. Mm. Pero me las sé todas porque mi mejor amiga ah. siempre las pone cuando voy ah. con ella. Ah, qué bien. Sí, claro, eh, claro. ¿Y tú, tú crees que una niña eh, eh debería estar escuchando estas letras eh groseras? Sí llenos de cosas muy feas. Pues no, ah, okay. pero, pero quedo, su mamá ¿verdad? la dejaba. Ah, okay, bueno. Entonces, pues resulta que pues fue la gente a ver a Bad Bunny, ¿no? Sí, sí. Que es, es es una superestrella. Uh -huh. Eh, pero mucha gente se quedó eh sin poder entrar porque les dieron boletos primero cien que estaban clonados, ¿no? Ajá pero resultó que no que para parecer según Ticketmaster Ajá. hubo un problema en el sistema entonces algunos boletos se duplicaron así ¿no? Sí sí entonces pues ya si si tenías el boleto número 34 pero <risa> alguien más tenía el 34 y entró antes que tú pues ya no te dejaba Sí mirar. de hecho se supone que les dijeron Llega 4 horas antes. Te recomendamos que llegues 4 horas, 3 horas antes para que Sería llegue. buena idea que llegue usted 4 horas antes. Para que no sea de casualidad un errorcito Ajá. y que tenga el mismo número otra persona. Mm. No, o sea, no sé, pero no. aparte fue todo, o sea. Oye, muchacho del diablo. No nada más fue el relajo de ver que no pudieron entrar, sino El aeropuerto colapsó. Ciudad de México colapsó. ¿Sí? Este, ah, bueno, por cierto, tú no se en visitas de desde de la es eh, ciudad capital sí, de la de la gran metrópoli wow. así es así es eh, repórtanos por favor cómo es que cómo se vivió justo ese día yo no estaba en Ciudad de México Oyiyi Oyi Oyi Oye dijiste hoy hoy canta Beast Bunny me voy No pues coincidió con una nah, una fiesta confío, en otro lugar confío, no, en la eh. de Caracas hoy que hace frío y Pero sí supimos que había estado nah. todo colapsado siempre y después viendo y videos y gradito, noticias tiene eh, como Ya del concierto había iniciado y se veía vacío Ajá. el estadio. O se veía muy poca gente y afuera era un caos. O sea, de cada se supone, no sé si es real, pero de 3 personas de cada 3 personas No, pero fueron no fueron menos, ¿no? Es que en total fueron 2000, ¿no? Pues sí, pero pues en total entraron como 80, bueno, 80.000. Si Ahí está el razón. perrito, ¿qué opina? Up. <risa> Sí, no, o sea, no fueron tantos. Ajá. Pero pues qué gacho, ¿no? O sea, ahí las niñitas llorando así de, "Ay, es que ya voy." A... ¿Por qué? Y luego, o sea, es es este, o sea, sobre todo las las niñas más grandes, digamos de qué edad son así superfans de um, ya de de 15 13, para arriba. 3 de 15. Entonces, imagínate que tu tu tu este tu gran sueño es ir a Hola. ver Hola. a Bad Bunny. No. que es guapo, inteligente, tan bonito, eh, que que se la entienda la calle. ¿Te tocó? Y y entonces este eh llega eh eh llega y te dicen sí. eh no, disculpe, señorita, pero de su boleto no pasa. No pasa, pues pues, pues y este exactamente, ese es, es, es por eso cantemos mejor, cantemos esto que es eh más bonito, mira. Mira, regresemos a la Navidad. Yes. Perdón a los católicos, que es tan bien o esto. Esto es canto. Simplemente yo no. Vete cortica, cortica. Te digo preguntas. Espera espera, espera, espera, espera. A ver. No hablaron que el presidente quiere traer a Bad Bunny gratis. Le sí es cierto. Ah, sí, espere. Sí, sí pero es que estoy tratando olvida. de conectar mi laptop antes de que muera. Ah, desconecta la mía. ¿Y si se muere la tuya? No, no, esa es la de la custom. Tontería. Oye, sí, Ahí ese está. es un muy buen comentario, ¿eh? eh sí, bueno, se este pues después de de todo este este drama que vivieron muchas adolescentes que no pudieron entrar a ver a a Bobo, Bobo. Ay, ay. Este, ¿dónde tenía yo esta esta versión de aquí? Este, ah, eh eh pues por supuesto, por supuesto, nuestra cabecita de algodón, nuestro mesías. Pero eh, mira cómo saludando. ¿eh? Eh, eh, vamos a escuchar aquí. Ah, ve que tú no tienes audífonos ahí. No, no, pero no importa. Cristiana. Lo tengo grabado en el cerebro. Ahí va, mira. Claro, claro, claro. Esto de Bad Bunny. Eh, aprovecho para el ciclón. ¿no? Porque les es una gente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico. Y es sensible. Eh decirle que nos dio muchos sentimientos ver a jóvenes tristes. Yo mucho sentimiento. Que no pudieron entrar. Mucho. Verdad. Porque les clonaron Jorge, sus boletos. No porque les hicieron fraude. ¿no? Algunos llorando. Porque que yo pues lloraron. Durante mucho tiempo para poder comprar su teléfono. ¿Cuánto cuánto tendrías? ¿Durante este, cuánto tiempo tendrías que, que sí. ahorrar para ir a un concierto de Bad Bunny, por ejemplo? Nunca ahorraría para un concierto de Bad Bunny, pero ah. pero si algún día lo haría, yo creo que serían como unos meses, meses, meses. Pues sí. Okay. Ocho. Claro. 8 8 meses tendrías que ahorrar para no ir a un más. concierto de pero Bad Bunny. No más. Pero para estar hasta adelante. Oye, pero si, si Oye, el, el muchacho ese dijo Es que yo, yo yo me costó 9000 pesos mi boleto. ¿Cuánto tendrías que ahorrar durante cuánto tiempo para? Híjole. 2 años, ¿no? Pues yo creo que sí. Me Lavando trastes. Me perdono sí. sentimientos. Y sí. podemos le, lavar vender de de consumidos que atue para que te devuelvan soles. Tú mi pipi. Los cursos de dinero que <ríe> utilizaron para comprar sus boletos, y y también eh, el excedente, pues, que no no es pero no suficiente. Entonces le pido a Bad Bunny, o sea, que, pero que, está, que no le van a pagar. Este, Saturno. Espera, pero, pero, pero vamos a escuchar o sea, aquí al presidente porque, porque está él está hablando. Presidente, sí, no sí, este, pero le pido no que le considere en caso la posibilidad de que venga a México el Sócalo. Ojalá y venga. Este, no le podemos pagar. Claro. Tendría que ser un, una colaboración de él. Eh, bueno, ahí ahí está nuestro presidente que claro, claro. Pues, yo conozco a Bad Bunny, es buena persona, él eh, lo queremos eh, decir que venga y que cante aquí no le vamos a pagar pero el pueblo se lo va a agradecer porque es un pueblo bueno pues lo que agradece no podemos que le podemos pagar le le vamos a pagar con amor porque así somos aquí los mexicanos híjole eh, pero obviamente eh, no, ay eh, que eh, le dio instrucciones ¿no? a Chaimon eh, eh ya oh. Ya le entra quien. Ahí, como ahí una palmera ahí para que le <ríe> duva el baboni. <ríe>